Buen día, Pablo. Mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien, por no. suerte. Acá, como, como bien decís, con, en los preparativos, con uh -huh. mucha expectativa por esta octava edición de la Expo Pymes que, que estamos por vivir. Uh -huh. Así que, bueno, ya comenzamos con, con todas las tareas del armado de infraestructura en el predio del autódromo. Uh -huh. eh, así que ya se comenzó con el armado de carpas, con todos los tendidos eléctricos. Así que, bueno, estamos encaminándonos. Claro. Eh, por la pandemia no se pudo realizar, así que me imagino, eh, ¿hay ganas de participar de las, eh, de, de las pymes pampeanas? ¿Cómo, cómo supuesto, van notando eso? Pues, sí, sí, muchísima expectativa. Quedó manifestada en las preinscripciones, ya manifestadas en, en, en ya inscripciones firmes, mm. que son casi, alcanzamos entre pymes, eh, patio de comida y futra, casi 350 stands. Así que muchísima expectativa del sector privado y, por supuesto, del sector público acompañando esta iniciativa eh, en una sinergia que, como dice el, el lema de este año, sinergia para el desarrollo, entendiendo que esa conjunción público-privada es clave para el desarrollo de la provincia. Claro. Eh, para aquel, aquella eh, oyente que está escuchando eh, y no sabe lo que es la Expo PYME, eh, ¿qué, ¿qué les podés contar? A ver, ¿qué va a encontrar si, si tiene intenciones de ir este 13, 14 y 15 de mayo? Expo la Expo muestra la realidad productiva de nuestra provincia, eh, van a encontrar también la diversidad que tenemos, que no, no solamente nuestra provincia, si bien el fuerte que tenemos es toda la, la industria que apoya al, al sector agropecuario, mm -hmm. también eh, hay mucho de desarrollo tecnológico en nuestra provincia, eh, hay mucho en materia de energías renovables, todo lo que son producciones sustentables, O sea, la gente, además del de público en general, además de ir a una muestra para conocer la realidad productiva, también va, va, por supuesto, va a tener actividades que van acompañando a esta muestra, como por ejemplo, todo lo que son, va a haber un, clases de cocina con todos los productos pampeanos. Estamos haciendo foco en lo que son las rondas de negocios, tanto nacionales como internacionales. Eh, se van a estar llevando a cabo también espectáculos musicales todos pampeanos, por supuesto, uh -huh. y bueno, entonces de una u otra manera estamos queriendo mostrar no solamente la parte productiva pampeana, sino también cultural y social que tenemos en otra provincia. Ver, eh, ¿Y la entrada cómo es? ¿Hay que pagar para ingresar al predio? ¿Cómo viene no, eso? No, como todas las ediciones, uh -huh. la entrada es libre y gratuita, por supuesto, uh -huh. eh, va a estar abriendo la, las puertas el viernes 13 a partir de las 9.30 horas hasta las 19.30. Sábado y domingo igual. Ah, bien, bien. Eh, en la previa decía que se están, porque bueno eh, han difundido alguna capacitación, ¿en qué están haciendo hincapié en, en la previa eh, del evento? Mira, muy gracias por, por el pie. Por supuesto, este miércoles entre 18 y 20 horas y el viernes 22, mm. eh, también eh, se va a estar llevando a cabo eh, una capacitación, en este caso para los expositores para los expositores de la muestra en la cual se le va a estar dando los tips que de lo que significa un evento de esta característica y cómo deben prepararse antes, durante y después del evento mm. para capitalizar al máximo posible la participación en esta feria. Ah, bien. Eh, eh Esa es sí. por un lado y por otro lado estamos organizando en el marco de las rondas de negocios también Eh, allá por el 28 si mal no recuerdo la, lo que va a ser todo rondas internacionales y el 2 de mayo todo lo que es para rondas nacionales claro en esta capacitación que decías de empresas expositadoras de la Expo Pymes eh, ¿dónde hay información para ampliar? ¿cómo se...? en, en todas las redes sociales sí. del Ministerio de la Producción o en la red social de Expo Pymes mm. van a encontrar para las empresas también nosotros estamos haciendo la difusión a las participantes porque son un poco más orientadas a a ellas, eh, digamos, en cómo deben prepararse para, como te decía, capitalizar los contactos que van teniendo durante la, la feria, cómo trabajar los potenciales clientes, cómo después concretar buenas ventas en el marco de la expo Claro. Y, y cuando uno habla de pymes que participan, ¿eh, ¿qué característica tiene que tener? Digo, ¿algún emprendedor también puede participar del Expo PYME? Sí, digamos, dentro de la habría que definir el concepto de emprendedor digamos que sí. la mayoría nace como emprendedores mm. y se van formando eh, eh, están convocados 11 11 sectores Ajá. desde artesanías y manualidades que por ahí es lo que la gente más eh, entiende como emprendedores claro, ¿no? sí eh, pero bueno, en realidad emprendedor es cualquier persona que emprende al, algún negocio y después va creciendo a lo la, la largo del tiempo, ¿no? Mm. Eh, en este caso tenemos artesanía y manualidades, alimentos y bebidas, salud y bienestar, todo lo que es industria de la madera, industria metalmecánica, lo que es energía, tanto renovables como los que han derivado el petróleo eh, y combustibles, tenemos todo lo que es la parte de ciencia y, y tecnología, Eh, por nombrar algunos rubros, creo que sí. no sé si me estoy olvidando alguno, indumentaria, eh, y bueno, más o menos esos son los rubros convocados. Bien. Y por supuesto, eh, dentro del reglamento general, se pide que tengan una antigüedad de dos años, eh, uh -huh. que estén al día con todo lo que es la parte impositiva, uh -huh. bueno, la, todas las, las bases comunes como para estar dentro de una exposición de esta magnitud. Claro. Eh, ¿Hay tiempo todavía para inscribirse, para participar? Las preinscripciones cerraron el 10 de marzo, sí. ya está definido, mm. y al, al, al ser tan grande la muestra, con, por eso se cerró el 10 de marzo, porque ya está toda la infraestructura armada para esta cantidad de, de expositores. Ah, bien, bien, bien. O sea que más o menos 350 son eh, los expositores que van a participar. Exacto, exacto. Bien, así es. ¿La cifra es parecida a lo de los años anteriores o hay un incremento? No, no, tenemos un un incremento de respecto al 2019 que fueron cerca de 300 en aquella oportunidad. Bien. Así bien. que que bien positivo y esto también muestra la la intención de participar de las empresas y y bueno, también un poco como vemos cómo estamos desarrollando, ¿no? la provincia como cómo ah. se viene incrementando la cantidad de participación. Claro. Estos son expositores, pero también hay más empresas que participan en el marco del expopismo, en las rondas de negocios, por ejemplo, mm. también. Bien. O sea que estamos hablando de más, de, por ahí, de 350. Bien, ¿y de toda la provincia son o está concentrado Exacto. en alguna ciudad? ¿Es, no, de no. ¿Es de toda la provincia? Es de toda la provincia, por supuesto. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, bien, Nicolón, no sé si quedó algo que quieras destacar, contarnos, eh. ah. Bueno, simplemente que, que la gente creo que ya es casi como el logo de nuestra Expo Pymes, que es una, una huella que ya muestra que es una identidad, una identidad propia a esta exposición. ya es, quiero, se, se pretende que se sienta como propia de todos los pampeanos y que la familia se prepare para ir a, a disfrutar estos tres días, de, de además de ver la realidad productiva que tenemos, que vaya a disfrutar en familia, en grupos de amigos, y que, que vayan a disfrutar estos tres días, que queremos que se viva como una fiesta. Bueno, bien, eh, muchísimas gracias, eh, que tengas buen día. No, gracias a ustedes, muchas gracias por, por todo. Así que 13, 14 y 15 de mayo, en el predio del Autódromo Provincia de La Pampa, Expo Pymes La Pampa, que se organiza en conjunto de la Provincia de La Pampa con el CFI, y también la colaboración muy grande de lo que es el Cedicomiso el Autódromo Provincia de La Pampa y el Banco de La Pampa, bien. Y, y también la Higencia ICOMEX. Perdón. Ah, bien, bien. y Son... sí, que organizamos en conjunto todo lo que es ronda de negocios y otras cuestiones. Bueno, eh, muchísimas gracias de vuelta, que tengas buen día de vuelta. Gracias a ustedes, tal